Así que directamente desde el 787, uno de los leones, desde Ponce, Jake King. Bla, bla, bla, bla, bla, bla. Dímalo, ya tú sabes, bienvenido una vez más que al Alto Radio Show, ya tú sabes, sobrepasando a las mil personas de radio. Escucha, no estamos fácil, ¿ah? ¿eh? estamos <risa> matando la liga. Siempre, siempre el sí. día, ustedes ya tú sabes, y bien agradecido por tenerme en el programa, tú sabes que sí. Oye, dímelo, j este, bueno, espérate, espérate, dame decirle J-King, porque es que así, como somos pana, pues le digo Jayco y hay otro artista que se llama Jayco. este, J-King. Y a mí me dicen mucho Jayco en el género, dentro del género, y ahora salió el Jayco este, pero nada, tranquilo. Dímelo, este, J. King, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Para cuándo? Ya tú sabes, hay mucha gente comentando por ahí contra J. King y Massiman. están haciendo muchos ritmos todos los ritmos que están haciendo pues son palos, gracias a Dios. Pero el disco como tal, ¿para cuándo ya la gente puede saborearlo en la carretera? Bueno, el disco debe estar más o menos. El disco ya está casi terminado. Lo que faltan serían como quien dice los dos o tres temas de, de, de, de representación. O sea, que entonces, este... Poniendo, lo, eso poniendo a Elías de León como, como ah, responsable de lo que acabo de ver Ok, ok, o sea, que de, para toda esa gente, pues, salen bajo White Lion. Este, Jake este, por lo menos en cuestiones ya de los featuring, ya por lo menos ya está cuadrado los featuring, entonces lo que faltan son temas de ustedes, este, como dúo. Pues, fíjate, sería, sería lo que... Esto está bien curioso, Blanco, porque en vez de hacerlo así, es a revés tenemos todos los temas de nosotros y falta los featuring, o sea que en verdad, en verdad que el, que el disco ha ah, sido la musa es, la musa ha sido increíble, le doy gracias al señor y más si le da gracias a Dios. Wow, así no. que ya, no, no, y que verdad es, es cosa rara como tú dices, siempre uno trata de cuadrar los featuring primero, ya tú sabes, para después dejar los otros, pues para los últimos, que sería más fácil, pero... Exacto, eh. pero, pero nosotros no, nosotros hicimos como que el trabajo sucio, eh, el sucio no, el, el, el difícil, el sucio es difícil, lo hicimos primero lo que es. Que fue enfocarnos en hacer un tema tras otro tema, entonces más y yo tenemos una química bien buena y, y una fórmula que nosotros no grabamos, de, de, de verdad, de verdad, no, no, no sé cómo suena esto, pero nosotros no grabamos lo que era. Si, si vamos a este tema y ya vemos que el tema es una porquería, pues cogemos y paramos y empezamos a otro tema, ¿me entiendes lo que te digo? Porque, porque pues esa es la fórmula que yo creo, que nosotros no queremos en hacer cantidad, yo creo, que, yo creo que es más calidad y pues ese es el punto de enfoque de nosotros como que ok tú puedes hacer 10 temas, 15 temas en, en, en un mes, pero de qué te vale si de los 15 temas solamente O palos, ¿entiendes lo que te digo? Eso es así, eso es así, ya tú sabes, están trabajando de verdad con, con un corillo terrible, ya tú sabes, ya y Toli, este, bueno, hay un corillo, de los un, hay un, un combete terrible trabajando, ya tú sabes, con J.K. y Máxima, detrás de J.K. y Máxima, J.K. y Máxima, lo que es fulana de tal, lo que es, todas estas canciones que han salido ahora mismo por la red del internet, ¿hay alguna que vaya incluida en el disco de, de ustedes? Bueno, eh, el próximo single, el próximo single de nosotros se va a llamar dedicamos un minuto, por supuesto, lo vamos a estar, lo vamos a... 10 Avia eh, y El Chapo le está preparando el remix de esa canción. Eso debe estar ready la semana que viene ya más o menos. Pidiendo Dios, con Dios por delante. Oh, wow. Sabes que vamos a entrenarlo también el remix ahí. Wow, bro. Es que cada vez, tú sabes una cosa, este J King, verdad? Y contra yo, con, con cada vez que yo digo esto, pues tú sabes, la competencia te molesta. No es lo mismo, no es lo mismo que te cuenten una historia, hacer historia. Pero lo que pasa es que cada, cada artista que pasa por aquí, que dice que está preparando algo, un featuring, o está haciendo una canción con algo rápido, todo el mundo se menea a rebuscar, ya tú sabes. Yo me imagino que después de hoy, cuando salga esta entrevista, aquí tú vas a tener mil mensajes en tu Facebook, en tu MyPay. Mira, mira, envíame la canción para postearla yo primero, para postearla yo primero, porque así es esto. Sí, no, por supuesto, pero ya yo te lo prometí a ti, mi hermano. Tú sabes que eso es promesa cumplida, promesa hecha, promesa cumplida. No lo sabe nadie, eso es una sorpresa que tenemos para género porque nosotros admiramos mucho al, al, al plaza de y siempre, siempre ha sido una de nuestras inspiraciones. Él, él es un hombre que siempre se, salió de, se sale de lo que es reggaetón convencional, él siempre está en un viaje de 3025, 3048, ¿me entiendes? Él está súper adelantado a lo, que, a lo que es. Mucha gente a veces no entiende hasta que la escucha como 5 o seis veces la canción, pero después que entienden se dan cuenta que este hombre está muy por encima. ese es así, oye, otra canción que está sonando para tocar el radio show y ha, y ha tenido bastante taulo también eh, pues ya por fin, gracias a Dios desde que se grabó, pues ya pudimos escucharla y la gente puede darle para abajo, ya tú sabes la canción junto a tempo, donde salen todos los leones de Ponce. cuéntame esa canción este J. King. Bueno, esa canción eh, se pirateó, yo no sé cómo se pirateó eso no se supone que se pirateara eso es un rebuto, ya tú sabes, pero tú sabes que como esto es un, una loquera de esto porque ahora mismo es un tema con Sayon Hireno Ese es así, colorá, colorá, que la sonamos ahorita. Oye, iba. Y, y te voy a decir una cosa, oíste, como están bajando, como están los daulos por ahí para abajo. Pues papi, ¿sabes qué? Que ese tema de colorar está para que, para que le explique a la gente que vamos a tratar de terminar y de masterizarla y lo que sea, porque ese tema estaba sucio de estudio, ¿me entiendes? Y entonces... De no en los carros y así no soy igual no son el pum igual y en verdad quiero que que la gente sola disfrute eso que estén pendientes para para el que diga original deablo me entiende o el master deablo para que para que, para que lo puedas bajar o sea que eh. si están con, o sea que para toda esa gente de la red del internet ustedes saben quiénes son los que postean cuando dicen original de estudio masterizada esa es la que ustedes tienen que bajar así que eh, exactamente masterizada ¿verdad? que y entonces pasa contestarte la pregunta blanco que estábamos hablando de lo de de El tiempo. de tiempo Esto fue un tema que, que se liquió Se liquió antes de tiempo eh, Y de verdad La gente ha tenido Ha tenido muy buena aceptación Pero en verdad Estoy un poquito defraudado Porque, porque eso está un poquito orgullosos de ser poseños, estamos, eso es lo que dijimos todos, es, es el sentimiento que todos expresamos, a todos nos picharon, a todos nos trataron como porquería, eh, pues, pero yo creo que eso es parte de ser cantante, yo creo, yo creo que te tienes que aprender a humillar primero para, para, para, pues, para estar preparado para esta carrera verdad que Eso es así, oye, J. King, te voy a hacer la, la, la pregunta que le he hecho a todos los artistas que pasan por aquí, porque se molestan de una cierta forma, este, para bien o para mal y pues y hay que hay que buscar ciertos puntos quién está mal si son ustedes los artistas si son el grupo de trabajo con quien ustedes trabajan cuando ustedes dicen que se les pirateó la canción ¿por si porque si el poder está en ustedes ustedes graban en un estudio ustedes tienen su equipo de trabajo cómo es que las canciones salen pirateadas incompletas o, o, o, o, y todas esas cosas para la red del internet bueno bueno yo le llamo Yo, yo creo O sea Yo nunca todavía he tenido la, El estudio de nosotros pero De los nativos Eso de la Por ejemplo La de Colorado, Eso fue es un material Que se entregó Se entregó para adelante Porque pues Ellos lo entregaron para adelante Eso que no sabemos Qué pasó de ahí Pero en cuestión de De, de lo de la De la de esto Yo siempre digo Que eso es Yo digo como dice La goma, milagro Porque yo no sé Qué es lo que pasa A veces tú estás Yo creo que es que Siempre en un, en un curillo Siempre hay un puerquito. Esa es mi forma de pensar Y a veces nunca Se sabe quién es digo, eso es así. Y, y hay que chequear, en verdad, hay que estar siempre bien pendiente de esas cosas. Yo en verdad que, que ahora mismo me estaba llamando sólida, lo por otra línea, tiene que ser que está viendo el chavo ahora mismo. <risa> obligado, obligado. Obligado. Saludo a él. Y entonces, este en verdad, en verdad, yo creo que, que estos son milagros, yo no sé, yo no, yo creo. O es sea, así, o sea, no, no, yo estoy, yo estoy cien por Esta nueva era de, de piratería, que esta nueva era de, de internet, de todo esto. Es como que, como que yo creo que la juventud hoy en día, el oído musical, no le importa como oírla bien y oírla perfecta. Lo que quieren es oír la música y ya, ¿me entiendes lo que te digo? Eso es así, eso es así, yo estoy contigo, mi hermano. Yo por lo menos, pues, todas las cosas. Y tú sabes, mucha gente, este, si escuchan la entrevista de Randy no está loca, Tú sabes, él lo dice ahí mismito, mira Blanco, yo te doy 100.000 mil gracias, yo te doy a ti toda la vida porque tú fuiste el que me enteraste a mí de que mi disco estaba corriendo por internet. Tú sabes, este, son cosas, ¿verdad?, que, que se atrasan, porque como dijo Randy ahora mismito, pues mira, voy a tener que sacar todas esas canciones del disco de romance de una nota para volver a grabar otras canciones nuevas porque no las va a poder usar. ¿verdad? solamente registrarla subirla a iTunes para ustedes los artistas cobrarla porque si tampoco la registran pues no la cobran este vamos a la cobra otro exacto exacto ya te sabes exacto que son cosas que el público no entiende así que contra J King antes de que salga el disco ¿en qué más estás trabajando? sabemos que también hiciste una canción con con Gelostal, ya tú sabes para su disco de la película viviente pero ¿en qué más te podemos escuchar antes de que salga el disco de J King y Maxima? yo creo que por de calle y se llama Hola mamá me quieren casar y en verdad en verdad va a dejar mucho de que hablar de ese tema y, y, y me siento orgulloso de, de, de formar parte de ese tema wow ya tú sabes los líderes los superhéroes con mi papi ya tú sabes y el el peso en la boca que está dando bien duro por ahí ese es así esa es la que vamos a presentar este que la gente puede esperar porque esto, sabemos que estamos en la justa ya tú sabes estamos en fin de semana de justa que la gente puede esperar de Jakey y Máximan en la justa este fin de semana mucha energía mucha cantadera eh, escuchar exactamente Nos escuchamos en los CD y ya tú sabes, un equipo de bailarines brutales, eh, con audiovisuales brutales, un show brutal, mucha energía, sus temas favoritos, bueno, sus favoritos J. King es -Kin Máxima, ¿quién es más? Vamos a estar el viernes y solamente el viernes, escogimos el itinerario para coger viernes, vamos a estar en todas las tarimas, vamos a estar desde la, vamos a estar en la tarima de La Mega, vamos a estar en la tarima de 9-4 y vamos a estar en la tarima del circo de Coach Life, que ahí vamos a cerrar. Así que ya sabe Aunque sean de Ponce solamente, no se crean que van a estar todo el fin de semana, este viernes, sábado y domingo, no, no, no, solamente van a estar viernes, ya tú sabes, diferentes tarimas, así que J.K. no tenemos para más, sabemos que tú estás, ya tú sabes, haciendo tus cositas por allá, pero gracias por estar aquí en Alto Calibre Radio Show y presenta, tú sabes, el remix de los fucking remix, ya tú sabes, por aquí, por Alto Calibre, beso en la boca. Ya tú sabes, mi hermano, estamos aquí bien agradecidos de estar en tu programa, Blanco, un abrazo, y aquí todo el mundo le quiero presentar el remix de